Yeah, uh, yeah. Oh, oh. Oh, Oigan, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Bienvenidos sean a EXO TIME en su episodio número 9. Yo soy DJ Leslie y voy a estar con ustedes las siguientes dos horas hablando solamente de los chicos de EXO. Así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Acompáñame, no te vayas si no eres exo EXOEL, tú quédate que tenemos... Muy buena música y mucha, mucha información. Muchísimas gracias a todas las personitas que me escuchan en el chat de la página principal. Un beso para todos. Y pues, oigan, el día de hoy tenemos un programa que... Oigan, yo pensé que no iba a llegar viva al día de hoy. Sin embargo, aquí estoy. Casi, casi no llego viva. Pero hice todo lo posible para poder transmitir. Porque el día de hoy... Bueno, el para empezar, el programa no está en vivo, ¿ok? Así que una disculpa, el día de hoy no va a haber pedidos Pero les prometo que la próxima semana se los voy a compensar, ¿ok? Entonces, pues les voy a estar platicando acerca del debut de Bae O oh, sí, acerca del debut de Changhoon Más aplausos, como no Y también vamos a estar hablando sobre algunas actividades que tuvieron Sehun y Kai en, con los chicos de Stranger's Think que subieron un video a YouTube enseñándoles a los chicos un poco de la cultura coreana y acerca de la ciudad. Entonces vamos a estar platicando sobre eso, les tengo recomendaciones. Tenemos también eh, el estreno de una nueva sección o oh, sí así que por favor no se despeguen al programa del día de hoy está bastante, bastante, bastante bueno, se los prometo ok, eh, vamos a escuchar un poco de música, quería darles la bienvenida primero y les voy a dejar un bloque para ir recibiendo a las más personitas que sigan entrando a la página a escuchar el programa, si ustedes tienen alguna amiga ex o él, algún amigo ex él, un conocido, a su tío, a su primo, a lo que sea, recomiéndenle este programa que se transmite todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Y también por favor recomienden la radio, que la verdad es que tenemos programación para todos los gustos. Tenemos bastantes, bastantes programas que la verdad deberían escuchar porque valen muchísimo la pena. También estamos estrenando casa... Oigan, sigue, seguimos de manteles largos aquí en Station k porque como saben estamos estrenando nuestra nueva página así que muchísimas gracias por ser parte de esta nueva etapa de la radio sé que les va a gustar, tenemos programas y muchas sorpresas para ustedes preparadas así que por favor sigan con nosotros, sigan recomendando la radio ayúdenos a crecer, a llegar a más gente porque de verdad este sueño eh, pues es no solamente de todos los locutores o de todos los DJs Creo que este sueño es de todas las personas que nos han acompañado durante tanto, tanto tiempo. Y todo lo que hacemos es por y para ustedes. Así que ayúdenos a crecer, ayúdenos a seguir haciendo todo lo que nos gusta. Porque la verdad es que esto lo hacemos con todo el amor del mundo. Así que pues síganos recomendando a todos sus amigos, a su familia, a sus primos, a sus tíos, a sus perros. A quien sea que le guste o no le guste el K-Pop. Tú invítalo a escuchar Station k y sé que les va a gustar. alguno de los programas les tiene que gustar porque oigan aquí, para todos los gustos, ¿eh? Tenemos eh, el día de hoy uh, de Adrishi Wakei Divinites que es una pijamada que yo les recomiendo escuchar tenemos también eh, tuvimos en la mañana paralelo del cappo eh, entonces les voy a estar dando la programación a lo largo del programa para que ustedes estén pendientes de todo lo que station quepo tiene para ustedes entonces pues vamos con un poco de música en lo que llega más personitas para poder comenzar este programa como se debe yo soy dj leslie y estás escuchando station quepop y Un viaje auditivo por Asia. 아하 키나 체비 와스톨리 업 시즌 나나 야 아줌미 저기 더풍 곳에서 빛나는데 이제 눈물을 참는 스토리 이거 나이스 진 것들은 던져 걔는 stay down We We don't stay we don't stay You now day trip you now day she dange gar ke anuri ju mari ge ani mate bamun ge da ije ri de bida hodeo na ge Entrette na det, åер vår 누가 정해 어 å og så mye vore det hans vi til vi å gjøre ei karula 신경껏 dag Industry inn, du er y puntos Loses Five Slown imat As om han kom Hj ask en�나� MT St åtte Neft � så hord Det er mye det H Kiss so so You go feel worry We want Cause we are, cause we stay down Cause we are, cause we are, cause we are Nika won하던 no down 거래 Nika 진짜로 원하는 거래 So we don't stay down, we are, cause we are we, really wish, so we don't stay down yeah. <outlets> Yes. Is Go to the young cash Rocks on me spin it all on your eyes get it ticking Rocks on the ice spin it just the same with conviction oh. you know this been checking for it don't know what you missing yeah. yeah. Can't you know like you are free yeah yeah Shady yeah. Estamos de regreso a Exo Time Escuchamos a Exo Pues sí, ¿no? Con Walk on Memories También escuchamos a Exo K Con The Stars A Chanyeol con Sehun Y la canción We Young Y a Chris Wu con Deserve eh, Escuchamos a, les, les quise poner a Sehun Porque A Sehun y a Chanyol, obviamente Porque esta semana Se lanzaron los previews Del álbum What Alive Que va a ser el debut de la nueva subunidad De EXO, oigan un aplauso Para los niños Oh si sí, Ya está a casi nada de Lanzarse el mini álbum De la nueva subunidad de EXO Se lanzaron los previews Y la verdad es que se ven bastante bastante bien Van a ser tres versiones del álbum La versión de Sehun, la versión de Chanyeol Y la versión grupal Entonces van a ser tres versiones Creo que eso ya lo habían anunciado Sin embargo pues ya se hizo De manera oficial El contenido del álbum va a estar muy bien La verdad es que mis respetos Parecen los souvenirs que van a tener son los siguientes van a tener dos photocards de cada miembro, obviamente por versión, que quiere decir que si tú compras la versión de Sehun o de Changyul no importa porque va a venir una photocard de Sehun y otra de Changyul, entonces cualquiera que sea la versión que compres va a tener sus respectivas dos photocards también va a venir un name tag que es como una tarjetita Es que no sé cómo explicarlo, la verdad está bastante rara, pero está muy bonita. Es como una tarjetita, una que es transparente y otra es de color y trae el nombre del álbum, dice What a life. Está muy muy bonita. También va a traer un postcard y un póster. Eh, está bastante bien, también se liberaron los nombres de las canciones del mini álbum. La primera va a ser What a life, la segunda God of Two con un dueto con el chico Gaeko, que este chico es un rapero integrante del grupo Dynamic Duo. Gaeko ya ha tenido varias colaboraciones con diferentes artistas, con J Park, con din con Crush, con Boa, con C&T, entonces creo que va a ser algo bastante, bastante bueno. Va a estar súper, súper rapero este mini álbum, así que esperemos... Que nos traigan una joyita Siento que Yo Sos Tú también va a ser un super hit Así que espero No me decepcione La canción 3 va a ser Closer To You La 4 Borderline La quinta Rollercoaster Y por último Daydreaming Suenan bastante bien así como A ojo de buen cubero diría mi mamá Suenan bastante bien las canciones, solo nos queda esperar a ver si lanzan un preview como lo hicieron con el álbum de Baekhyun. Ojalá que sí, para que nos spoilemos un poco acerca de este mini álbum que parece ser que todo va muy bien para estos chicos de EXO. Oigan, tengo que hacer una queja, sé que ya ya, ya la había hecho pero es que de verdad no puedo, no puedo creer que de verdad hayan dejado las imágenes de este mini álbum así como ya las habían lanzado la verdad es que si, si les soy sincera así entre ustedes y yo no me gustaron las portadas de los álbumes la verdad es que eh, no me quejo de los colores cada versión tiene un color distinto la amarilla es la grupal, la rosa es la de Xeon y la verde es la de Chanyol no tengo problema con los colores a pesar de que son como fluorescentes y super super llamativos, creo que va bien con el concepto que van a manejar o el que yo creo que van a manejar, así que no tengo quejas de los colores ni del photoshoot porque la verdad es que las fotos se ven bastante bastante bien, con lo que tengo mucho mucho conflicto es con el tipo de letra que usaron y con el supuesto logo de la subunidad. La estética del álbum no es de lo mejor que haya hecho SM Entertainment. Sinceramente se me hace muy injusto que hayan eh, que no le hayan puesto tanto esfuerzo o que no se ve como un esfuerzo en la estética de este álbum como lo fue con Baekhyun, como lo fue con Chen, como lo fue con el álbum de CBX o con algún álbum de EXO. La verdad es que no me gusta, está como hecho en Paint, así que le pega la imagen de Zeon y Chanjol o de Zeon o de Chanjol en cualquiera de sus versiones. Le ponen un logo que está como, o sea la, el logo de las unidades como la S, la C, como en diagonal y tiene una flecha súper extraña, dice What a Life. Eh, la versión de Sehun dice Chanyol y Sehun Y así mismo también la de Chanyol Entonces la verdad la tipografía Tampoco fue la mejor usaron Creo que Arial Entonces es como de que están haciendo Sinceramente no me gusté Ustedes platíquenme qué les parecieron Las portadas sinceramente yo tengo Un conflicto muy muy grande con estas portadas creo que le podrían haber puesto más empeño pensé que eran simples previews cuando lanzaron las primeras imágenes yo tenía la esperanza de que solamente fuera como un en lo que salen las buenas sin embargo si sí las dejaron así y sí me sorprende bastante Entonces platíquenme ustedes qué les parecieron, les gustaron, no les gustaron. A la mayoría del fandom no le gustó y estoy completamente de acuerdo. Sinceramente ese Entertainment tiene equipo muy capacitado como para estar haciendo este tipo de cosas. Y más en una subunidad de un grupo que le deja muchísimas, muchísimas ganancias. Entonces creo que lo que mínimo que se merecen es que le echen ganas a todo el trabajo que ellos están haciendo y pues yo sé que ellos no tienen la culpa de pues de las portadas pero creo que debieron esmerarse más por lo menos su equipo de diseño en hacer algo mejor entonces pues yo sé que mis quejas ya no sirven para nada porque pues las portadas ya están y aún así vamos a comprar el álbum porque pues eh, la calidad de la portada obviamente no afecta el contenido del álbum y eso es algo que agradezco de verdad Pero pues sí, estoy como... Mmm, ¿Qué es eso? Mi, mi, mi vista no no puede aguantar este tipo de cosas. De verdad que no. De verdad no puedo. Entonces, les voy a dejar con un poco de música en lo que se me pasa mi coraje. Es que sí, perdón. Oigan, es que está muy feo esto. De verdad, a ver. ¿Qué pasó ahí, Ezen? Por favor. ¿Qué Entonces les voy a dejar con un poco de música para para relajarnos, para seguir con este programa sin que yo tenga que seguir dando quejas porque de verdad ese entertainment a veces me deja sin palabras con todas las tonterías que hace, así que pues vámonos con un poco de música. Yo soy DJ Leslie y estás escuchando Exo Time aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. minado por la fan base Exo Planet Latinoamérica. Síguela por Faith y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. Exo y EXO-L, we roy time Escuchamos a Suho con la canción Gortain. También escuchamos a CBX con Running Time. Y escuchamos, oigan, el debut de la semana. Aplausos, aplausos. Oigan, saben que en esta casa somos Baikyumbiasets. Bueno, su servilleta es bacon Baikyumbiasets. Así que estoy súper, súper, súper feliz, amigos. Pensé que no iba a sobrevivir, pero aquí ando rantinga tratando de sobrevivir a todo lo que pasó esta semana con Baekhyun, así que escuchamos un village que fue la canción principal del debut eh, de nuestro niño oigan, pues tenemos muchísima información acerca de todo lo que pasó pero me acabo de encontrar algo que no les platiqué sobre Sehun y Chanyeol eh, sobre su debut va a tener tres canciones principales eh, la subunidad entonces va a ser What a Life Y también va a ser Just Us 2 Que es el dueto con Geico Que ya se los había mencionado Y Closer To You Van a ser tres canciones principales Entonces pues estemos pendientes La verdad es que esto no me lo esperaba eh, Así que pues muchísimo, muchísimo amor Le tenemos que dar a la nueva subunidad Recuerden que el álbum se va a estrenar El día 22 de julio a las 6 pm hora de Corea Se hace a las 4 de la mañana Así que... Amigos, vamos a tener que madrugar muchísimo. Y bueno, regresando a todo lo que pasó con city likes y On Big Ash, que fue el lanzamiento del debut de Baikyung. La verdad es que estoy súper, súper feliz. No me esperaba, o más bien, fue más de lo que esperaba este álbum. Yo les había comentado que sabía que iba a tener vibras de Young, eh, que iba a ser como R&B el tono del álbum. Y fue efectivamente todo eso que, pues de alguna manera traté de predecir y estoy muy feliz, oigan, sentía que, que no iba a haber baladas en este álbum y efectivamente no hubo baladas en el álbum, entonces estoy satisfecha, estoy muy muy satisfecha y Baekyung debe de estar más satisfecho porque oigan cuántos, cuántos récord rompió este niño, se posicionó en el número uno en la lista mundial de iTunes en 49 países, oigan muchísimas felicidades a Becha. Se lo merece muchísimo, la verdad es que estoy súper súper feliz de que haya eh, pues posicionado tan tan lejos con un álbum que la verdad muchas personas creo que no tenían tanta fe en él y la verdad es que estoy feliz de que les haya callado la boca con guante blanco así que pues muchísimas felicidades también se posicionó en varias plataformas coreanas, el Meloon estuvo en el número 5, en Genie en el número 9, en Box en el número 1, en Net en el número 34, en Neighbor en el número 1, en Soribada en el número 7 y en Flow en el número 11 también City Lights tuvo un certificado doble de platino en KK en Cuckoo Music No sé si se pronuncia así La verdad es que mi inglés es pésimo Pero pues ahí está su debido reconocimiento Bae Kyeon tuvo un showcase En el que estuvo con las fans Estuvo platicando Presentó un Unbillage Y también presentó Ice Queen Si no mal recuerdo eh, Que son es una de las canciones de este álbum Que la verdad Eh... Debo confesar que mi canción favorita fue Stay Up, tenemos la versión en completa, la versión de estudio de Psycho que también me sorprendió bastante, cada el día que la escuché fue como de wow que es esto, las canciones son Psycho, Diamond, Ice Queen, Becha... Stay Up y On Village Stay Up fue una colaboración con Benzino y fue producida por Chacha Malone que como ya les había comentado anteriormente él es un productor muy muy reconocido él ha trabajado con J Park, con One y con muchos muchos artistas, algo muy característico de su canción es que siempre dice I'm de Chacha Beat Boy entonces realmente me emocioné es uno de mis productores favoritos y creo que Fue bastante, bastante bonito eh, verlo trabajar con, pues, el amor de mi vida, ¿verdad? Entonces, realmente estuvo muy bien el álbum. Eh, Baikyung estuvo pidiendo su debut durante un año a la empresa. Entonces, creo que valió todo el esfuerzo, todas las insistencias que Baikyung hizo a su empresa para poder debutar como salista. Algo que me llamó muchísimo la atención es que eh, todos pensaban y creo que... Incluye algunas sexuales que como ya les había mencionado esperaban baladas de él y los miembros obviamente de EXO también esperaban baladas sin en cambio Bacon dijo que ganó fuerzas al ver las reacciones de los miembros y sobre todo de las fans cuando escucharon su canción. Porque aún con comentarios maliciosos, el hecho de que le hayan prestado atención lo hace feliz y toma consejos para sí mismo. Entonces realmente los miembros se sorprendieron al ver que la canción no era una balada, que tenía un ritmo completamente distinto. Y que realmente, aunque la canción es como super super sexy, como muy... Algo que no no esperábamos de Baikyo, sinceramente yo esperaba un ritmo así pero no tanto, incluso las letras de las canciones es como de wow, wow, niño, take it easy, tranquilo, entonces están bastante, bastante fuertecillas las letras, no es algo que uno vaya diciendo por la vida, pero la verdad es que estoy muy satisfecha con este álbum, Eh, me gustó, me gustó bastante Ustedes platíquenme cuál fue su canción favorita Qué fue lo que les pareció eh, Les gustó, si no les gustó También es completamente válido Oigan, aquí no criticamos a nadie Si no les gustó, díganlo Pero, oigan, es que este álbum a quien no le va a gustar Ah, ¿verdad? Entonces eh... También estuvo Platicando acerca de que pronto Exo va a tener su sexto concierto O sea, van a empezar la Sexta gira y Pues ahí va a presentar su solo. O sea, Baikyung va a cantar un billage en la gira de EXO. Lo cual me pone bastante feliz también. Él lo dijo para que las fans no se desanimen por el, el corto periodo de actividad que tendrá promocionando City Lights. Entonces, pues como recompensa, Baikyung ya saben que siempre está pensando en su series y como recompensa pues va a presentar un Village en el siguiente Exoplanet, entonces eh, dijo que ese City Lights es el comienzo y que seguirá trabajando en más canciones y traerá a un Baekhyun en el futuro que tendrá más géneros entonces la verdad es que estoy súper súper feliz, realmente no me esperaba nada de todo lo que Nos ofreció Baikyung con ese álbum. Eh, incluso lanzó ya el behind the scenes de su video musical, Un Village. Y la verdad es que se ve que estaba grabando o que grabó durante toda la noche. La grabación del video terminó a las 7 de la mañana. O sea, imagínense estar toda la noche grabando un video musical. este Tenías locaciones fuera, entonces quiero imaginar que el frío estaba horrible, sin dormir, entonces la verdad es que Baikyeon puso muchísimo esfuerzo no solamente en la producción del video musical, eh, me parece que también estuvo involucrado en las letras, eh, estuvo a dieta Baikyeon, sabemos lo mucho, lo mucho que ama comer y es algo difícil para él, de hecho lo mencionó en el showcase que últimamente había tenido muchísima hambre y que iba a su nevera todas las noches y solamente abría el refri para ver lo que había de comer y lo volví a cerrar porque no podía comer nada entonces es algo que parte del corazón como like yon viased como exoel y como persona porque eh, creo que no deben restringirse el derecho de comer es algo que yo nunca voy a entender y que sé que probablemente a ellos eh, pues para ellos es algo de alguna manera normal porque son idols y porque su imagen es bastante importante sin embargo para mí eso no importa para mí puede estar como sea porque yo lo amo por su música por la manera en el que eh, él se desenvuelve con sus fans por su calidad como persona entonces pero pues sabemos que la sociedad coreana no es así sabemos que las fans coreanas e incluso las personas que no son fans eh, pues tienen a criticar todo este tipo de situaciones físicas entonces pues es algo que me dolió mucho sin embargo él dijo que ya un día anterior antes del debut pues él ya había empezado a comer un poco así que espero, de verdad espero que si no lo voy a sapear con mi chancla por no comer entonces los voy a dejar con una canción que fue mi canción favorita del mini álbum se llama Stay Up y es con Benzino de verdad por favor streamen City Light es un álbum que de verdad les recomiendo con toda mi alma, así no sean exuel de verdad, este álbum es arte, arte, arte entonces les voy a dejar con esta canción y regresamos con más Sigue con nosotros, está el exotime I need a choice. 생각해 우린 지금 어디로 가는지 야길 yeah, yeah. 끝에선 just about to take uh. 상상을 해, 감히 오늘 밤엔 푸디 내게 마음을 열어 너를 위해 춘터가 되지게 야널 때문에도 Tomann on moon de ji anke hey Tomann on 너에게은 좋다면 난자가 돼 넘은 좋다면 이제는 나에게 보 아닌 아닌 여자치 시간을을 다여가 꼭잡은두 5 Muy bien, estamos de regreso Escuchamos en este bloquecito De música Stay Up the Baekhyun También escuchamos Heart Attack Y Girl ex Friend Oigan, esta canción de de Navidad Siempre me, me, me pone de buenas Los álbumes de X navideños La verdad es que <laughs> casi no los escucho Porque son como medio deprimentes Y mmm no Pero hay canciones que si sí me gustan Como la de Girl ex Friend, también me gusta 24, me gusta qué otro cantante, una vida y me gusta. Me gusta Been True a pesar de que es así es bastante triste, entonces era un dato innecesario, pero se los quería contar. Oigan, siguiendo con las noticias, pues ya sabemos que Suho y Kai estuvieron acompañando a los Eh, protagonistas de la serie stranger thing que yo personalmente no he visto platíquenme o más bien díganme si me la recomiendan porque he visto que es bastante popular sin embargo pues todavía no me convence del todo así que ustedes platíquenme si ya la vieron si no la han visto y si me la recomiendan para pues para considerar la hora que tengo bastante bastante tiempo libre bueno como ya les comenté este pues suho y kai Eh, acompañaron a los chicos eh Gaten y Caleb a un tour por Corea. Entonces, hagan de cuenta que los chicos llegaron a promocionar la serie La tercera temporada de Stranger Things al Korean y tuvieron un paseo bastante peculiar con EXO llamado Stranger Tour. Entonces, eh, la cuenta de EXO subió un canal a un canal a YouTube. ¿Qué estoy diciendo? Venga. Sigo en shock por lo de Baek. Mi cerebro se apaga como por momentos y no sé lo que digo, como que hablo automáticamente, no sé si a ustedes les pasa, pero o sea, ya me di otro sap para reaccionar. Les comentaba, la cuenta de EXO subió a su canal de YouTube un video. En este video se muestra pues a los integrantes de EXO y a los chicos de Stranger Things dando un tour por un mercadito en el que van haciendo como misiones más o menos y van haciendo van visitando como puestos de comida y pues van probando los diferentes platillos que el mercadito les ofrece. Entonces, realmente me dio muchísima risa. Los chicos estaban como de mmm, Como que había platillos que sí se interesaban en probar Pero había otros como que mmm, estaban como en shock Y luego hay una parte en la que quieren imitar como una escena de Stranger Things Que se ponen un como tipo gusanito o no sé qué sea La verdad es que me dio muchísima cosa cuando lo vi. Dije, ¿qué es eso? Es como... Me lo imaginé como un caracol, pero sin su caparazón. No sé qué era. Estaba muy extraño. Muy extraño. Y la verdad es que me dio muchísima risa. Porque se le hicieron poner a Sehun en las manos. Y pues estaba así como que con su cara queriendo imitar la escena de Stranger Things. Pero no sé qué era eso. Primero estaban... Eh, Kai y uno de los niños de Stranger Things tratando de agarrarlos porque estaban vivos y estaban como en el agua y los tenían que agarrar como una, con una especie de pinzitas o no sé qué cosas. Todo muy extraño, de verdad fue como que qué están haciendo y no sé chicos, de verdad EXO a veces es muy raro, pero el hecho de que haya personas más raras que los chicos de EXO me sorprende bastante. Entonces, pues denle una checada al videito de... Eh, Stranger Tour Van a hacer, no sé si van a hacer más capítulos Porque el día de hoy se liberó uno Y creo que van a hacer otro O no sé si vayan a hacer más En donde van los chicos de Stranger Things A SM Entertainment y les enseñan una coreografía Entonces pues se ve que va a estar Bastante bueno, no sé cuántos capítulos Vayan a hacer, así que pues Estemos pendientes De los canales De EXO para ver si ahí lo suben Pues Los videos completitos, ¿verdad? Oigan, y como ya saben eh, Bueno, si no saben Les voy a platicar hace unas semanas o más bien hace unos programitas atrás yo les platiqué acerca de un proyecto que me encontré en facebook que se me hizo súper súper bonito entonces les voy a platicar sobre este proyecto porque de verdad eh, algo que a mí me gusta muchísimo de EXO y de EXOER es que siempre están tratando de apoyar a los demás entonces me encontré este proyecto con el cual no tengo nada que ver no estoy involucrada ni en el staff ni tengo relación con la página que lo está haciendo pero me pareció importante compartirlo porque es algo que se me hace un gesto súper bonito y creo que a pesar de que eh, no seas sexual o no seas eh, fan del kpop creo que puedes ayudar Eh, en cositas tan bonitas como este, entonces hace unos meses o hace unos programas atrás les platiqué sobre el proyecto de cada tapita cuenta ¿de qué va este proyecto? bueno, este proyecto consiste en recolectar tapas de botellas de plástico para ayudar a niños y adultos con cáncer este proyecto es organizado por exo méxico es una página de facebook es una fan base que pues hace varios proyectos y este proyecto me pareció bastante bastante bonito ya lo habían realizado anteriormente y tuvieron bastante bastante éxito o sea se vi no pude asistir no recuerdo por qué no pude asistir pero chat para mí porque si sí quería ir y de hecho ahí tengo las tapitas guardadas que ahora sí muchachos prepárense porque tengo tapitas para donar por todos lados este proyecto se va a llevar a cabo el día 28 de julio a las 12 pm en el movimiento a la revolución aquí en Ciudad de México si usted no sabe dónde está el monumento de la revolución Después pues le platico que está en la zona céntrica de la ciudad, está como a unas estaciones del metro Zócalo, es la línea azul y se bajan en el metro Revolución, ahí le caminan como unos... 5 o minutitos y llegan al, al monumento es una explanada bastante bastante grande creo que todos los chilangos sabemos llegar al monumento a la revolución entonces les voy a platicar un poquito acerca de lo que trata el proyecto de lo que van a hacer con todas las tapitas y qué es lo que se pueden ganar ok entonces eh... ¿Por qué tapitas de, y no botellas de plástico u otros materiales? Bueno, México es el país que más consume plástico a nivel latinoamérica, imagínense. Entonces, México es el país que más plástico recicla. Entonces, el plástico es indispensable para la industria en nuestro país. Por ello, reciclar tapitas de plástico es más práctico y fácil que otro tipo de materiales. Entonces, ¿qué tapitas se pueden reciclar? todas todas las tapitas que sean de plástico no importa de qué tipo sean siempre y cuando que sean de plástico pueden ser de bebidas embotelladas de aceites de champús, de detergentes de desodorante de lo que quieran pero que sean de plástico entonces como son de diferentes cosas pues tengo que llevar las tapitas separadas y lavadas no muchachos no es necesario si tú no las quieres lavar y no las quieres separar porque no te da tiempo porque te da flojera porque no sabes cómo hacerlo pues simplemente las echas en una bolsa y san se acabó el chiste es llevar las tapitas cuántas tapitas debo llevar para poder participar hijos no hay límite no hay límite todas las que te sean posibles en exomexico pues creen que el cada esfuerzo por muy mínimo que sea debe de ser recompensado entonces por eso van a realizar una dinámica o sea que no hay límite de tapitas muchachos si tú quieres llevar 10 o si tú quieres llevar mil tapitas las mil tapitas te van a aceptar con las 10 tapitas te van a aceptar entonces ¿cuál es la dinámica y cómo puedo participar? muy bien es muy fácil la persona que lleve más tapitas va a ganar eh, obviamente el staff no se va a poner a contar cuántas tapitas llevan o sea no van a sacar las bolsas o ni las van a vaciar para decir ay pues tú tienes 900 y tú tienes 800 no las tapitas no van a ser contadas por lo que se van a pesar y se de esa forma se va a determinar el ganador entonces entre más tapitas lleves pues obviamente tu costalito va a pesar más y de esa forma pues tú te vas a ganar unos premios muy muy bonitos ¿cuáles son? pues van a ser artículos oficiales de EXO o oh, sí, artículos oficiales de EXO así que pendientes muchachos porque no es cualquier cosita entonces ¿en dónde puedo llevar mis tapitas? puedes llevarlas en algún saco o en alguna bolsita biodegradable que sea resistente para que no se les rompa medio camino, ni le pase nada a la bolsita, ni a las tapitas, ni a usted. Entonces ahí las mete y pues con eso usted ya está participando, muchacho, muchacha. Entonces pónganse truchas. Si soy de otro fandom o no soy fan del K-Pop, pero quiero ayudar muchísimo, ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, aquí toda la ayuda es bienvenida, la verdad es que el gesto es lo que importa, eh, no importa si no te gusta el K-Pop, no importa si no te gusta EXO, creo que lo importante siempre es ayudar a los demás, siempre es estar tratando de aportar un poquito de un granito de arena a los pequeños proyectos que hacen no solamente en Xomejico, sino todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, siempre es bueno ayudar. La verdad es que es algo muy satisfactorio para ti, entonces si tú quieres hacerlo, pues adelante. Puedo ayudar eh, económicamente en caso de que yo sea de otro estado y pero no pueda enviar mis tapitas o no me sea fácil eh, recolectarlas o no puedo reunir las tapitas, claro que puedes hacerlo, la página tiene una cuenta de ahorro que se usa para este tipo de proyectos, entonces si tú quieres apoyar económicamente también lo puedes hacer, solamente tienes que mandar un mensaje a la página y ya te van a proporcionar los datos, eso es solamente si tú quieres apoyar económicamente, si no quieres puedes hacerlo con las tapitas económicas que tú quieras ok la página les recuerdo es exomexico para que estén súper súper pendientes ok entonces si yo conozco a alguien que necesita ese tipo de ayuda cómo puedo hacerlo benefactor de estos programas la página te puede poner en contacto con las organizaciones encargadas de este de dar este tipo de ayudas entonces si tú conoces a alguien algún niño o algún adulto con cáncer que que necesite este tipo de ayudas Eh, pues puedes ponerte en contacto con exomé y ellos te canalizan con las organizaciones de vidas vale para que para que tú puedas apoyar como ya sabemos este tipo bueno este proyecto es para personas con cáncer eh, si tú no si no sabes qué, qué van a ser las tapitas para las personas con cáncer pues muy fácil eh, recolectar las tapitas va a hacer que se les pueda otorgar Eh, quimioterapias a las personas con cáncer Entonces eh, es como una especie de ayuda Si tú recolectas tapitas le estás como donando de alguna manera eh, Una quimioterapia a alguien que lo necesite Entonces eh, pues esta, este proyecto es fi sin fines de lucro Y es exclusivo de ExoMéxico Entonces como yo les mencioné no estoy ni siquiera cerca de ser del staff ni soy eh, parte de, de nada de este proyecto simplemente me pareció algo muy bonito algo que, que creo que por simple empatía es algo que debemos apoyar se me hizo un proyecto precioso y como ya les mencioné eh, hicieron un proyecto anteriormente igual a este al que no pude asistir pero en esta ocasión estoy segura No sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a estar ahí dando mis tapitas, ¿ok? Entonces, la donación de estas tapitas va a ser bajo el nombre de EXO, puesto que son una página dedicada a EXO. Entonces, no va a ser bajo EXO México, no va a ser bajo el nombre de una sola persona. Va a ser bajo el nombre de EXO como agrupación. Eh, no importa si tu fandom, como ya lo mencioné, es EXOEL o no es EXOEL, puedes ayudar... Eh, apoyando, dando tapitas cuando uno quiere ayudar pues lo hace de corazón, lo hace con ganas lo hace con todo el amor del mundo, entonces todas las ap los aportes van a ser recibidos, no importa si eres o no ex o él, entonces eh, pues los invito a formar parte de este proyecto, la verdad es que se me hizo súper súper bonito he vivido eh, este tipo de problemas en carne propia, así que creo que me pega un poquito más a mí porque es algo que he pasado, es algo que he vivido y creo que es algo que, que no le deseo a nadie. Entonces, por favor, apoyen eh, no lo hagan porque van a dar pues van a dar premios de EXO Háganlo porque de verdad quieran ayudar y pues qué mejor que les den un regalito por hacer un, su buena acción del día. Entonces, pues vámonos con otro poquito de música. Regresando, les tengo otra sección que les preparé con mucho, mucho, mucho cariño. Así que no se despeguen, están escuchando EXO TIME aquí en Station K-Pop. <música> Teksting av Nicolai Just dance with two lovepers I've been waiting for a while I'd like to take care I to go in my So I can't really get to know We're together It's more exciting, oh babe I can sleep here alone But you know it's better with you You could be by yourself But you know it's better with you Loveper me like a party 走完了都雙彎全分最需要珍惜 can't lose ya yeah. i know you know i know you can't so you woman try to make it better take a need All my feet like and no bad news I could be a statue Stuck to you like tattoos Dance with you, put your foot in, spin your rumble master Tonight I'm headed to set your free, You're spreading wings like reverb City, city, we sing, city, city swipe the double visa Ain't nobody fly like us, live in La Vida Too sick, the forest be that new left That vitamin, you get up out your seat So mama grab your hand that movement man Body's breaking every rule and ain't nobody suing Cause ain't nobody fly like us, ain't nothing to it I can sleep here alone, but you know it's better with you You could be by yourself, but you know it's better with you I can sleep here alone, but you know it's But you know it's bad Let the forest be that new love Little more love, just Estamos de regreso en el programa del día de hoy. Escuchamos hoy. <ríe> Oigan. <ríe> ah, se me salió un gallo. Perdónenme, perdónenme. Es que estuve hablando como loca el día de hoy. Y la verdad es que ya son las 11 de la noche. Y yo sigo hablando como loca. Pero no importa. Todo por ustedes, cómo no. Yo sé que para ustedes no son las 11 de la noche. Ya lo sé. Pero para mí sí lo son. Entonces, ustedes no hagan caso de todo lo que les estoy diciendo porque me agarro a divagar y ¿qué estoy diciendo? ya, otro zap muy bien, escuchamos a Chen con la canción Everytime, escuchamos a Far is Movement con Lay y la canción Lovebird y escuchamos a Exo con Boomerang, oigan les puse un host y también está un host de fondo porque el programa del día de hoy pues ya como les mencioné estrena sección ¿Y de qué va a tratar esta sección? Oigan, pues les voy a estar recomendando películas o dramas o cositas así en las que EXO ha participado. No, obviamente no todos completos, sino cada miembro pues ha participado en diferentes series, en diferentes dramas, en diferentes películas entonces quise compartirles un poquito acerca de esta faceta de EXO como actores y creo que es algo que no todos conocen eh, hay muchas películas que yo iré descubriendo con ustedes muchos dramas que he descubierto y que les voy a compartir porque obviamente no me he aventado todos los dramas ni todas las películas en las que EXO ha participado así que vamos a ir aprendiendo juntos como no, vamos a ir aprendiendo Eh, viendo qué nos parece, qué tal está. Entonces, la primera del día de hoy con la que vamos a estrenar la sección que yo llamé... <risa> Ese no era mi efecto, oigan. Creo que... Creo que... Creo que lo arruiné. Pero bueno, <risa> la sección se va a llamar Luces, Cámara y Action. Oh, sí. Sé que no es un nombre muy producido, pero... A mí me gustó. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, esta sección el día de hoy va a comenzar con la película Glory Days. Esta película se estrenó el 24 de marzo del 2016. Es del género drama. Y en esta película aparece nuestro adoradísimo Suho como San Wu. Ok, les voy a dar una pequeña sinopsis acerca de la película y acerca de dónde la pueden ver y algunas curiosidades. Entonces, vamos a comenzar. La historia se centra en el destino de cuatro amigos alrededor de 20 añitos que todo su destino y toda su vida cambia cuando sucede un accidente. O sea, estos muchachos eh, pues están como muy felices, son muy amigos, la pasan pues en la fiesta bueno no en la fiesta sino que son como muy alegres pues para que me entiendan y no no me malinterpreten no son fiesteros ni son malandros estos niños no no no no eh, sin embargo pues su vida cambia radicalmente cuando los chicos tienen un accidente entonces eh, en esta película participa el actor Jisoo Si ustedes no conocen a Jisoo, ha participado en dramas bastante bastante conocidos como Strong Woman de Bong Son. Y también salió en Moon Lover Scarlet, Scarlet Heart Reel, en donde apareció nuestro pequeño Baikian, del que también vamos a hablar en programas futuros. Y pues bueno, para que se den una idea del elenco, ¿ok? Esta película fue invitada como el mejor proyecto en el Festival Internacional de Cine de Busan en su edición número 20. Entonces, la verdad es que vi el tráiler, se ve bastante, bastante buena. Oigan, si ustedes les gusta llorar con películas, creo que esta película pues es súper, súper recomendable. Si no les gusta llorar, pues de todas maneras véanla porque tiene una historia bastante buena. No se las voy a spoilear porque ya leí yo algunos spoiler, todavía no la veo, pero la voy a ver este fin de semana que mmm, voy a tener un fin de semana bastante ocupado, entonces para relajarme pues la voy a ver y la voy les voy a dar mi opinión o de lo que yo sentí cuando la vi el próximo sábado, así que ustedes también platiquenme si la van a ver, les dejo de tarea que la vean, les voy a dejar de tarea que cada película o cada drama normalmente van a ser películas si les dejo un drama pues ahí les voy a dar más tiempecito, pero les voy a dejar películas, les voy a recomendar cada semana una para que ustedes al, al programa siguiente me den su opinión eh, me digan qué les pareció si les gustó, si no les gustó, si ya la habían visto y no se acordaban o no sé, entonces les voy a dejar como tarea que vean Glory Days Eh, la pueden ver en estrenosnomas.net, ahí está subtitulada al español para que la vean y ustedes me platiquen qué les pareció y también me platiquen ahorita si ya la vieron o si no la han visto y qué les pareció. No hagan spoilers nomás para las personas que no la que pues no la conocían para que podamos verla en paz. ¿Ok? Entonces, pues ya nos queda casi nada de programa muchachos, muchachas Nos quedan 20 minutitos Entonces nos voy a dejar con otro bloquecito de música Y regresamos ya para despedir nuestro programita del día de hoy No se olviden que están escuchando EXO TIME Aquí en Station k Un viaje auditivo por Asia <música> 가는도 잠시 길을 잃었던 것들 한번 멈칫해 그만 머리든 잡을 수 없이 네가 내 안에 본정으로만 가득히 담은 시야 숨조차 쉴수 없고 it's not easy, baby. mumi se kan Chi marija he Vi enåläø så hanårå da Sunju și kom pe jag he sur op ci 진 말을 써 맞은 거라 했지만 사실 날 빠뜨린 너 없이 보여 숨여줘줘요 이러버려 다 때도 잃었어 천천히 뒤틀혀 의미 없는 쉼 말해줘 지금 널 해가 깨기 전 보내줘 영원히 나의 빛으로 잠길 것 같아 숨쉴 때마다 그날이대로 괜찮아 내가 이상한 눈빛 생각해 왜난 혼자였던 날그 공기 한 순간 흩밀어내듯 와내 결같은 찾지 한 같아 날더 i don't 정말 정말 날씨 이렇게 앞담아 작업타고 괜찮 소리 뭐가 그리잖아서 얘 yeah. 그냥 로윙 그러나니깐 고치자 생각해 다들 니게 잘못하는 거 뿐인데 난 죽게 아니야 그냥만 나빠서 i think of it for seven 세월에도 참아줘 난 아무것도 de regreso, escuchamos a Chen con Rainfall a Exo con Fall y 24 7, oigan pues ya estamos a nada de terminar el programa yo ya me vengo a despedir, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy es a las personitas que nos acompañaron en el chat de la página muchísimas, muchísimas gracias los invito si es que es la primera vez que escuchan el programa a que vengan a escucharnos todos los sábados los jueves, no sé qué estoy diciendo otros sábados, cómo no Eh, los invito a que escuchen este programa Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde Para que no se lo pierdan Casi siempre es en vivo La mayor parte de las veces es en vivo Nada más que hoy por problemitas mayores Pues no puedo transmitir totalmente en vivo y estar con ustedes, pero aquí estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde para que pongan su alarmita y no se lo pierdan, también nos podemos escuchar todos los jueves de 4 a 6 de la tarde así es muchachos, ya extendí el horario de Case Relevant para que me vengan a acompañar si tú no sabes qué es Case Relevant, pues es un programa dedicado a artistas o a grupos que no son tan reconocidos en la industria del kpop así que si a ti te interesa aprender un poquito más sobre ellos conocer música nueva eh, expandir tu repertorio de kpop pues vente con nosotros que aquí aprendemos juntos ¿okay? muchísimas gracias una vez más por acompañarme yo soy DJ Leslie no se olviden de seguir las redes sociales de nuestra radio eh, nos encuentran en facebook como station kpop mx y en instagram como station-kpop-mx para que estén super pendientes de toda nuestra programación ahí se suben los horarios de cada programa se suben eh, algunas noticias algunos chismes que tenemos ahí en el ámbito farandulero para que no se lo pierdan y que yo me despido, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, los espero aquí el próximo sábado, no se les olvide su tareita y muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, yo soy DJ Leslie y esto fue Exotime. When the world stops spinning I know it's you Such a night To the old me Rock for my reala I got for my reala I give you respect like the OGs Locking me down like the police We never be lonely Protecting my love like a goalie You be the only one next to me right with the homies We got the empire mind. Come on, sadly rock That be for real Moment the truth doesn't rise Trust that forever you rock That be for real for You real. be the bank by my side You supervise Let's, let's make it deal Let's get it sealed Let's make a trail Let's with the world together for real We <laughs> I'll bring down the vibe, hustle to win We've been living in sin Making us two of a kind, 새로운 gear Baby got 10% so feelin' a headache, get to the grind We got an empire of mine, 함께 천천히 울라 Thank you for real The truth is that I feel like I'm holding my for real Give it up and come on side, nothing for times let's, let's, let's make a deal, so deep here I'm going to hold my hand together For real, for real. por la fan base Exoplanet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. EXO y EXO-L, we are one.